Teleelch Radio Marca 101.4 La radio de Elche Saludos, son las nueve en punto de la mañana, hace frío. Tenemos casi 7 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 7 de enero, el día después de Reyes. La cabalgata fue un éxito y además multitudinaria. Llenó de colorido y de espectáculo las calles de Elche y supo mantener la ilusión de todos los niños y niñas y de las familias que siguieron este desfile. Los regalos llegaron a los hogares ayer y con ello se puso el final a las vacaciones navideñas. Hoy comienzan a retirarse los adornos de las calles para que la ciudad vaya recobrando la normalidad. En cuestión de horas volveremos a estar pendientes de lo que ocurra en las votaciones del Congreso de los Diputados, porque el país hoy se pregunta si Sánchez podrá formar gobierno en unas votaciones que serán muy ajustadas. Un voto será decisivo, por lo que todos los diputados están movilizados. Y el mundo se pregunta si habrá guerra entre Estados Unidos e Irán. Con este telón de fondo abrimos el programa Contándoles además que la Navidad ha terminado en Occidente, pero hay muchos países donde comienza precisamente hoy 7 de enero, en aquellos de tradición cristiana ortodoxa que mantienen el calendario juliano en sus celebraciones litúrgicas en vez del calendario gregoriano. El desfase entre ambos calendarios es de 13 días y por eso la Navidad se celebra en Oriente 13 días después que en Occidente para los cristianos ortodoxos. Para nosotros, este martes es el de la rutina, ya lo han escuchado. La Glorieta retoma la tertulia política de los martes donde vamos a reflexionar en cuestión de minutos sobre el año que se ha terminado y los retos para 2020. También tendremos a representantes de la plataforma de pensionistas de Elche que comienzan el año con movilizaciones por la congelación de sus pensiones y acabaremos con la entrevista al joven cineasta ilicitano José Andreu. ...101.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosemary Alonso... ...pero antes... ...vamos a comenzar con nuestras secciones... ...musicales, la primera... ...la dedicamos siempre a la música del cine... ...y hoy hemos escogido... ...la banda sonora de la conquista del paraíso... ...y es que detrás de cualquier... ...acontecimiento histórico importante... ...como el descubrimiento de América... Del nuevo mundo siempre hay una historia cinematográfica. Ridley Scott escogió la música de Vangelis para conquistar su nuevo mundo sin que consiguiera comprenderlo según las críticas de cine recibidas por ese trabajo. Pues esta es la música de la conquista del nuevo mundo y hay otra mujer que conquistó el jazz. En los clásicos, precisamente, que dedicamos a este estilo musical, volvemos a escuchar la voz de la cantante norteamericana Eta James, considerada por sus propios compañeros como la fiera nunca domada. Fue el paradigma de las glorias y miserias de la música negra de su país. church bells ringing, I heard a choir singing, I saw my love walk down the eye on her finger, he played Standing there with my man, I heard them promise, till death do us part. Each word was a pain in my heart. Y en la sección dedicada a la poesía escuchamos al grupo musical Presuntos Implicados cantando uno de los sonetos del poeta chileno y premio Nobel Pablo Neruda. No, no te amo como si fueras rosa de sal flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras secretamente entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí escondida la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor Vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra te amo sin saber cómo Y cerramos las secciones musicales con la actualidad porque nos vamos a hacer eco de la resurrección del grupo rockero inglés de Who, un grupo para todas las generaciones que ha grabado su primer disco con material nuevo desde 2006 y, esta, y este es el resultado.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 Todos los martes, en la glorieta tertulia política. Pues hoy es martes, después de las vacaciones navideñas y retomamos, como hemos dicho al principio, esa tertulia política para abordar los temas que se nos fueron en 2019 y los temas que vendrán. En 2020 Para ello tenemos con nosotros a representantes de los grupos municipales de Compromís y Partido Popular Por representación del equipo de gobierno se encuentra con nosotros el concejal de Eficiencia Energética, de desenvolvimiento Rural y de Comercio Felipe Sánchez, muy buenos días Felipe. Buen día, ¿qué tal? También feliz concejal, feliz año. feliz año, también concejal de Compromís. Y desde eh, la oposición se encuentra con nosotros la representante del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Bonet. Muy buenos días, Elena. Buenos días y feliz año también. Feliz año a ambos. Pues bien, eh, de momento no hay ningún representante del Grupo Municipal Socialista, conforme se vaya, vayamos avanzando en estas tertulias si se integra, bienvenido sea. Si no, pues supongo que con compromiso y con Partido Popular, equipo de gobierno y oposición, vamos a comenzar precisamente a hacer un balance, porque hemos dicho que hay un, hemos comenzado este 7 de enero, este día de la, rutun, de la rutina de la vuelta a la normalidad con... ...la actualidad pendiente de lo que está ocurriendo... ...en estos momentos en el Congreso de los Diputados... La, ...el debate de investidura de este fin de semana... ...nos dejó claro que las cosas son agrias... ...que el debate político sigue siendo muy agrio... ...y que las votaciones demasiado ajustadas... ...de un voto de diferencia el, la posibilidad de tener o no gobierno... ...¿cuál es el balance que hacen ustedes... De lo que, ...del debate de investidura que vieron este fin de semana?... Bueno, yo creo que se han visualizado dos, dos modos de, de, de, de plantearse el futuro de, de, del, del país, el futuro de nuestra sociedad. Creo que vivimos momentos complicados desde hace ya años eh, por esa inestabilidad política que, que hemos sufrido. También por la crisis. Eso repercute en la recuperación económica de, de la crisis tan, tan, tan dura que, que ha vivido eh, España, ¿no? Y, Y, y, y los españoles y las españolas y creo que estamos en un punto de inflexión en el que lo que lo que es responsable es formar ya un gobierno que tenga capacidad de no, de elaborar un presupuesto que estamos todavía con un presupuesto del gobierno de Mariano Rajoy que se dice, que, que se dice y parece como que no tenga relevancia pero al final es un, puesto que, un presupuesto que está que es como lo que articula la acción de un gobierno que está alejado totalmente de la realidad actual de la sociedad española y de las necesidades que tenemos eh, luego esta bronca que se ha puesto de manifiesto por parte de la oposición ...en base a un argumentario que no tiene nada que ver... ...con los problemas reales de la sociedad española... ...actuales... ...sinceramente no sé qué camino lleva... ...yo entiendo que, que puede haber un berrinche... ...por no poder gobernar... ...porque se había constituido un gobierno... ...yo creo que por primera vez en democracia... Eh, ...efectivamente un gobierno de izquierdas... Eh, ...de izquierda real... Eh, ...con un apoyo... ...un apoyo plural, diverso... ...que representa muchas... Um, ...o sea, muchas eh, ideologías o muchas visiones disti eh, eh, eh, distintas de, de, de cómo debe de ser el Estado o cómo debe de enfocarse este Estado, pero que tiene un, un objetivo común y es que hay que poner estabilidad política en el país. Yo creo que, que hay que apaciguar un poco los ánimos, hay que bajar un poco el tono. No son las cosas tal y como se plantean eh, por parte de la, de la oposición, no, no creo que quede... En más, yo lo, lo digo con, con, lo hasta con cariño, yo creo que la gente de, de PP y Ciudadanos se equivocan a ponerse del lado del discurso de la ultraderecha, creo que en este caso no, está, es un discurso totalmente alejado de la realidad, que no nos conviene para, para caminar hacia el futuro conju un con, conjunto, que es lo que, que, que debemos de tener, y creo que bueno... A pesar de ello, yo por parte también de mi grupo de compromis eh, por primera vez hemos conseguido que un partido valenciano sea importante en una investidura y además que dentro de esa investidura eh, sea entre la agenda valenciana. Y tanto porque Joan Baldoví, su representante, sí ha votado un sí, no se ha abstenido. No, nosotros hemos votado sí porque hemos llegado a un acuerdo que beneficia a la sociedad valenciana. ¿E ese y acuerdo, y eh, eh, las consecuencias es la liberalización de la p7. Lo que nosotros, la liberalización ya estaba decidida, lo que sí que hemos conseguido es que la AP7 no quede abandonada, porque una cosa es que se liberalice y otra cosa es que se mantenga. Entonces, cara al futuro, lo que el compromiso ha conseguido uh -huh. es que esa eh, vía tan importante de comunicación para nuestro, nuestro, nuestra economía y nuestra eh, vertebración como territorio, ...tenga eh, garantizada su, su, su mantenimiento, ¿no? Aparte de la EPSIT, pues tenemos muchas más cosas como muy importantes... ...como que por fin el Estado se haga cargo del 50% de la dependencia... ...que hasta ahora no lo está haciendo, nada más que paga el 20%. Pero es la ley. Es la ley, pero no se cumplía. Es no, la ley, pero no se cumplía. Y ustedes han puesto en ese acuerdo, en ese sí... Que, que, es, la... que, que entre ya en la dependencia. Aparte de que dentro de ocho meses tenemos que tener ya eh, una propuesta de solución... Para el infrafinanciamiento de, la, de los valencianos y valencianas. Lo más prioritario. Eh, es lo que lleva al acuerdo. Hay, hay, hay, más, hay, más, hay una serie más, más de puntos, pero vamos, que lo más importante son esos que son los uh -huh. que nos van a permitir tener eh, esa independencia económica para poder abordar nuestras necesidades y, y solucionar nuestros problemas. Bien, desde el Partido Popular ustedes han dicho no. Evidentemente. Eh, yo lo que sí que veo y sí que me preocupa, y se vio el otro día en la sesión de investidura, y lo vamos a ver hoy a partir de las 12 en la segunda vuelta, es una fracturación de la sociedad española porque la diferencia de un voto está claro que el nuevo gobierno que va a salir no va a salir elegido con una mayoría suficiente, una mayoría de estas que a uno le dan esa legitimidad y esa fuerza para gobernar, sino que va a salir elegido por la mínima. Por lo tanto, esa fracturación existe. Y a mí lo que más pena y lo, más, lo, lo que más me preocupa es que esa fracturación pues va a llevar de alguna manera a, a, a las dos Españas algo que deberíamos de haber olvidado ya hace tiempo y que la izquierda se ha preocupado muy bien de sacar en los últimos tiempos. La bronca que se dio el otro día, vamos a ver, es que lo que se perpetró en el Congreso de los Diputados fue un espectáculo absolutamente lamentable. Cuando tuvimos que oír a una Bilduetarra, es decir a la representante de Bildu eh, mmm, injuriar Y, y criticar e insultar al jefe del Estado cuando todos sabemos que el reglamento del Congreso de los Diputados eh, contempla que esa es una cuestión que va mucho más allá y que está por encima de la libertad de expresión que es a lo que se acogió la presidenta, la señora Batet, para impedir hablar, en este caso, a Pablo Casado, que salió defendiendo al jefe del Estado, y que el presidente, el aspirante a presidente, estuviera sentado en su sillón, acompañado de las risas de la vicepresidenta Carmen Calvo, pues la verdad es que es, fue un espectáculo francamente bochornoso y que da a entender a la ciudadanía española la que se nos viene encima. Porque un gobierno que se va a sustentar en los votos de los herederos, de la ETA y de los separatistas, golpistas que no qui o sedicionistas, tal y como dice la sentencia, que eh, van en contra de España y que no quieren a España, pues yo la verdad eh, pienso que va a estar preso de estos votos Que el pacto que conocimos, el pacto secreto que tuvimos que conocimos el otro día y que habla de diálogos o de mesas de diálogo en igualdad de condiciones el gobierno de España con el gobierno de una autonomía, pues sinceramente, ¿qué, qué, qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Eh, bueno, ese diálogo entre el gobierno y del, de, del Estado y las comunidades existe pero ese plano de igualdad que pretende el gobierno de Cataluña, es decir, que un presidente de una comunidad autónoma esté en un plano de igualdad con el presidente del gobierno de España, pues sinceramente vamos a ver muchas cosas que creo que al final vamos a, la a lamentar. Empezando por lo que ellos llaman, que es lo que va lo que, lo que vamos a notar los españoles lo primero, la armonización ¿Eh? de los impuestos, que no es otra cosa que subirlas, subirlas a la alta. Y ir a por las autonomías, como por ejemplo la de Madrid, que es el motor, el motor de la economía española precisamente porque eh, lo que pretende es no grabar a los ciudadanos, lo vamos a ver cuando vayan a por esta comunidad y a por otras que tienen los impuestos más bajos que las comunidades donde gobierna la izquierda y lo van a sufrir los ciudadanos en sus propios bolsillos. Con las consecuencias que esto va a tener para la economía española, para el empleo, Y para lo que va a suponer el, bueno, pues la, la, el, el desempleo que se va a producir en este país precisamente por esa subida de impuestos y por la aplicación de las políticas de izquierda que, como sabemos siempre, al final terminan destruyendo empleo y eso creo que los ciudadanos lo vamos a notar desgraciadamente muy pronto. Y en caso de que se pueda formar gobierno, de que Sánchez pueda ganar, aunque sea por un voto, las eh, votaciones de hoy, eh, ¿ustedes conocen la letra pequeña del acuerdo de gobierno con Podemos? Bueno, eh, ahí eh, yo imagino que que a lo largo de en el momento que se haga eh, efectivo la la investidura del presidente se hará tendrá que hacerse de, se tendrá que manifestar lo que sería ya no ya no el acuerdo el, el acuerdo gobierno sino el programa de gobierno que van a, que van a realizar y la calendarización en un momento dado de conforme se vayan nombrando se nombre el Consejo de Ministros, se, habrá una calendarización de, de, las, de esas iniciativas que, que ese programa de gobierno pueda llevar a cabo. Yo sí que quiero decir una cosa... Eh... La bronca en el Congreso estaba previa a que hablara cualquier otra, la portavoz que, que, que ha comentado Elena. Uh -huh. La bronca ya estaba desde el primer instante, ha sido una actitud, una estrategia eh, que puede ser que le funcione con algún tipo de, de, de, de sector social de, de, del, del país, pero sinceramente yo creo que, que la sociedad española ya reclama tranquilidad, sosiego, hacer las cosas de otra manera y no estar a la bronca continua como, como se pretende por parte de la derecha. Luego, quiero decir... Que sí que es verdad que la, la, la, hay dos diferencias de gobernar. Estamos viendo como la derecha en Andalucía está recortando eh, derechos sociales, está recortando en guarderías, está recortando en sanidad y nosotros aquí, al contrario, go, eh, gobernamos ampliando la dependencia, ampliando lo, eh, los derechos sociales ampliando los, y mejorando los servicios públicos. Sí que hay dos diferencias dos maneras de, de gobernar distintas. Y mejorando también el empleo, porque hay que recordar que el país valenciano es precisamente la, la autonomía donde, me, donde las cifras de de mejora de empleo son más evidentes, ¿no? O sea que, bueno. bueno, yo quisiera decir una cosita porque <ríe> lógicamente tengo que defender a Juanma Moreno. Eso de que se están recortando derechos en Andalucía no es verdad. No es verdad, lo que se está haciendo es poner en orden una autonomía que iba, vamos, de, de, de cualquier manera, una, una, una autonomía que, que su gobierno, eh, bueno, hay, hay dos presidentes condenados por el mayor espolio que se ha cometido en España en una autonomía. Y bueno, si vamos a Elena, las, que que vamos tenemos, a las tenemos, cuestiones sociales, vamos a las cuestiones sociales, las listas, eh, listas del Partido Popular que están, que por están ejemplo, condenados, que tenemos a, en la prisa... Sí, sí, sí. Y, sí, quizá, sí. y, Pero si nosotros, y hay, hay dos maneras de poner orden. Una es, una es cuando nos... tú sales y pones orden y sale que estás recortando eh, la asistencia a personas en fin de semana, que estás recortando en guarderías, y otra es cuando pones orden y dices, mire, vamos a dar los libros gratis, vamos a, a, a, a, a, a, a ampliar eh, las personas que... que, que van a, a recibir servicio por la ley de dependencia. Hay, hay, pero hay, hay, vamos hay, a ver, es que ese mensaje que, que está usted diciendo es que no es verdad. Yo que viajo bastante a Andalucía, es, se está viendo el. Ca y la gente lo está notando en Andalucía. Mire, lo primero que se está notando es en las listas de espera. Las listas de espera en Andalucía eran las más altas de España, las más altas, y se han reducido una barbaridad y la gente lo está notando. Y eso de que se está recortando derechos no es verdad. Eso lo están diciendo ustedes, pero eso no es verdad. Andalucía está empezando a funcionar. Por primera vez en su vida para salir del marasmo en la, que estaba, en, la, en la que estaba condenada y en el retraso en el que todavía se vivía en Andalucía gracias a las políticas del Partido Socialista. ¿Usted sabe que en Andalucía una persona no podía heredar? ¿Usted sabe que hay personas en Andalucía que están absolutamente arruinadas por heredar una casita de sus padres? ¿Usted conoce cómo está el impuesto de patrimonio y de sucesiones en Andalucía? ¿Usted sabe cuáles eran los impuestos en Andalucía? Los más altos o de los más altos que había en España a cambio, en España, a cambio de unos servicios mínimos. A cambio de unos servicios lamentables, por bueno, favor. el, impu... eh, <risa> el impuesto a sucesiones tiene otro, tiene otro... No, habría que hablar, el de la Comunidad Valenciana, a ver cuándo se rebaja, por bueno, ejemplo. Eh, tal eh, eh, el eh, salto. La Comunidad Valenciana a ver, la Comunidad eh, afecta a las grandes Ya fortunas. veremos qué pasa con la armonización que, que pretende fortuna, el gobierno la, de España. La personas, ya las personas, ya veremos. Las personas eh, con un, asalariadas, hasta con altos salarios, en muchos casos no, no, no se ven afectadas por ese tipo de, bueno, eh, bueno. de impuesto. Bien, eh, de eso eh, es otro debate. Vamos a, al, al tema local, porque sí que usted, Rep. Felipe Sánchez, eh, está aquí como eh, miembro del equipo de gobierno y Elena como oposición. Uh -huh. Ustedes han terminado precisamente, o han empezado 2020, con, con otro... Eh, Con otra polémica, bueno, es la misma, la del mercado central. Ustedes han requerido a Parcisa, la empresa Parcisa, que retire ya el vallado, que tape y cubra las excavaciones arqueológicas y pavimente de forma provisional toda la zona, todas las calles que están agujereadas por esas cartas arqueológicas con el fin de restablecer pues, la normalidad después de tantos años en la zona centro. Es una... Orden, ¿Es una actuación que va a ser de forma subsidiaria? Si no lo hace la empresa, ¿lo tendrán que hacer ustedes? ¿Lo hará el ayuntamiento? Porque ustedes han dado siete días de plato. Sí, exactamente. Si la empresa no lo realiza, lo va a realizar el, el ayuntamiento. Nosotros vamos a ver a lo largo de los próximos días, semanas, también lo que tarde en, en realizarse también en caso de que la empresa no, no vaya a cometerlo, eh, pues tendremos que iniciar también un proceso de, de, de contratación con una empresa para que lo... lo Lo, lo, se pueda eh, retirar es, este vallado, pero vamos a normalizar la situación eh, de los viales que, que están en torno al mercado central. Ya en, el, en la anterior legislatura dentro del gobierno por parte de, de Compromís ya dejamos caer que, que, que una de las cosas que, que había que realizar y que era perentoria era eh, volver a, a un estado... Eh, al estado normal eh, todo lo que todo todo el entorno del mercado central independientemente de la solución que se, que, que, que pudiera tener considerábamos que que era necesario eh, tanto por los vecinos y vecinas, como también por los negocios que están eh, en ese entorno, que merecen tener un entorno eh, eh, digno. ¿no? Claro, con lo que esto es una prioridad. En enero, eh, la zona del mercado central va a restablecer su normalidad. ¿Ustedes, eh, desde el Partido Popular, consideran que esta decisión tenía que haberse adoptado antes, Bueno, vamos a ver. El problema del mercado central, que es un problema que ya viene de hace tiempo, eh, lo estamos sufriendo los ilicitanos con lo que ha conllevado de degradación de, de, del centro histórico de, de nuestra ciudad. Eh, y vamos a hablar claro, si esta es una cuestión que el equipo de gobierno de la anterior corporación ya se puso en contra sencillamente porque era un proyecto de un, de un equipo de gobierno eh, mandado por el, por, en este caso, por la antigua alcaldesa Mercedes Alonso. Sencillamente era un proyecto del Partido Popular y había que ir en contra de ese proyecto del Partido Popular. ¿Qué es lo que, la, cuál ha sido la consecuencia de, de, esta, de esta decisión? Bueno, pues una degradación del centro de Elche, una pérdida de vitalidad económica del centro de Elche, un centro de Elche que se encuentra en una situación absolutamente lamentable y, hombre. Después de cuatro años de la anterior corporación, más lo que va de esta, el, el equipo de gobierno empeñado en mantener su postura y en no buscar una solución real y una re solución efectiva para vitalizar nuestro centro, ¿qué pasa por la construcción del mercado central? Por cierto, proyecto absolutamente legal y que va a traer consecuencias importantes para nuestra ciudad porque se van a devengar indemnizaciones millonarias que vamos a tener que pagar con nuestros impuestos que no se olvide nadie, que lo vamos a tener que pagar con nuestros impuestos, pues yo creo que es una situación que pone de manifiesto la incapacidad del equipo de gobierno, el anterior eh, mandatado por el mismo alcalde que tenemos en este momento, y que desde luego las consecuencias para nuestra sociedad no han sido buenas, y desde luego tampoco van a ser buenas, a pesar de las buenas intenciones eh, con las que se expresa el compañero del equipo de gobierno aquí en esta mesa esta mañana. Pero Independencia sí. de, de lo que pueda ocurrir sí. en el proceso judicial que se abra, sí. etcétera, que todavía está por venir, eh, la decisión de dar el ultimátum a la empresa de restablecer el orden en el mercado central, esa decisión no se ha podido adoptar antes. Bueno, se eh, lo pregunta al equipo de gobierno. Es evidente que, que las cosas tienen en su trámite. Yo también una cosa que quiero decir, disinto un poco del rato, el anterior equipo de gobierno eh, era evidente que había una eh, No había un consenso en torno a esa, al, al mercado central en, en el equipo de gobierno. Y yo formaba parte de, de, de él. Eh, estaba el, el Partido Socialista y el Partido delche de que estaban a favor de continuar la, la, la obra del mercado central y, y se continuó. Y nosotros, compromisos que estábamos en contra de que, de que se. Eh, bueno, al final hemos llegado. Al final el tiempo nos está dando la razón. Al final se ha llegado al punto que nosotros, que nosotros planteábamos que era el punto más lógico y sensato para los intereses de, del municipio. Eh. Lo que pasa es que, y es la realidad, y es que el contrato del mercado central se hizo al revés de lo que tiene que hacerse. Primero hay que saber si se puede realizar esa obra y después se hace un contrato. Y aquí estamos, en el que hay un contrato firmado por parte del gobierno del Partido Popular, de, que encabezaba Mercedes Alonso, y de, posteriormente hemos tenido que, se están realizando todos los tr trámites, excavaciones y pruebas arqueológicas para saber si eso es. Posible o no es posible, que ya hemos visto, por lo menos así lo consideramos. Ahora ya, sí, el PSOE ya lo considera también, al igual que Compromís, que, que es inviable ese, ese proyecto. Luego, di, dicho, es, dicho esto, pues dentro de todo esto, como sabes también, se abrió un periodo de, de consulta a la empresa para ver si quiere llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato. Eh, sí. A partir de que no se llegó, ha pasado ese plazo... Lo que se ha hecho es que, bueno, nosotros independientemente de que en cualquier momento uh -huh. la empresa pueda llegar a un acuerdo, que eso, el gobierno siempre está abierto, aunque en cualquier momento se pueda llegar a un acuerdo con la empresa. Y ya hemos oído que el gerente ha dicho que estaría dispuesto, en base a, un, a unos condicionantes, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo. Si le pagan lo que pide, por supuesto. No, no si le pagan lo que pide, no. Si, ¿Y, y sobre si todo se... si le quitan el problema de encima si de le, los se da Una solución que también hay que decir que desde, por parte del gobierno municipal se ha dicho por actividad por pasiva... Que a los placeros del mercado provisional se les va ofrecerá siempre, en todo caso, una solución para la continuidad de sus negocios. Pero eh, ustedes están diciendo que es inviable el proyecto del nuevo mercado central y por eso van, ya han anunciado que lo restrinden y han comenzado los trámites uh -huh. y por eso ustedes tienen un informe jurídico de cuatro casas pagado con dinero público que la oposición reclama y ustedes no se lo dan porque es su estrategia judicial. Bien. Eh, el Partido Popular ha acabado en los tribunales. Claro, claro, como por supuesto, naturalmente, porque, a ver, es un informe que está pagado... ¿Pero a quién han denunciado, al alcalde o al equipo de gobierno? Bueno, mmm, yo en este momento no tengo aquí el, el contencioso que hemos presentado, pero es, lógicamente, al alcalde, que es quien niega la, la información. Pero vamos a ver, a los concejales de la oposición. A los concejales de la oposición no se les puede negar este tipo de información. Primero, porque para eso está la ley que nos ampara. Está la Constitución Española, está la Ley de Bases y Régimen Local de las Administraciones Públicas y está el propio Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. Eso para empezar. Nos avala la ley y además, Rosmari, yo mmm, y a los oyentes les voy a recordar algo porque yo fui concejal en otras, en otras corporaciones, que yo presenté una demanda al equipo de gobierno porque se me negaba información, en aquel momento era sobre, sobre el proyecto de la ALJUP, y que lo gané. Lo gané en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. Y se me tuvo que facilitar. Presenté un contencioso administrativo y esta concejal lo ganó. Por lo tanto... Mmm, Yo eh, sinceramente creo que la estrategia del equipo de gobierno de negarle información a la oposición es un error y además está conculcando la ley y nosotros tenemos que defender nuestros derechos porque nosotros no hemos venido al ayuntamiento a pasearnos, nosotros hemos venido a fiscalizar a la oposición y para eso tenemos una ley que nos ampara. ¿Y nosotros qué es lo que hemos hecho en este momento? Pues sencillamente acogernos a lo que establece la ley. El alcalde no nos da la información, pues se la hemos tenido que pedir vía tribunales. Pero, es la... triste y lamentable, pero así es. Elena, a veces el, el pasado es importante recordarlo. Llegó a tiempo para cuando le dieron su derecho a tener acceso al expediente de la Ayú para fiscalizar. Los ¿Cómo que trans... si llegó a tiempo? Cuando ganó usted el proceso judicial. ¿Seguía usted todavía en la oposición sí, sí, sí, y sí. pudo ver sí, sí, sí, cómo sí, sí, sí, se sí, sí. tramitaba? Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. La pena es que no lo haya de de la podido traer porque yo. yo lo tengo todo guardado y tengo no, todos los recortes de prensa bien. de aquella época y lo tengo. Sí, sí, sí, pude no, llegar a verlo, no, no, pues pude aquí, llegar a verlo. Eh, en aquel eh, entonces la justicia funcionó. Sí, sí, sí, funcionó y por supuesto espero que funcione en esta ocasión porque lo que ha pedido el Partido Popular en este caso no es nada más que acogernos al derecho que nos ampara la ley, ni más ni menos, a poder poder... Perdón, mm. Felipe. A poder ver ese informe que el alcalde se niega, se niega a, a, a facilitárselo a la oposición. ¿Ustedes eh, consideran acertado que no facilitar ese informe a la oposición? Bueno, aquí el gobierno tiene la obligación de defender los intereses del de, de, de municipio, de los ciudadanos y ciudadanas. En este caso, los intereses representados por el gobierno municipal son que hay una empresa a la cual la que se visualiza que si no pasa cualquier cosa contraria posiblemente se acaben los tribunales y ese informe jurídico es la base para que la defensa de los intereses de los visitantes e licitanas. Por ello no es un informe que creo que, además, está basada también la negativa de, por parte, en este caso, de, si se le ha requerido al alcalde, del alcalde de entregar el, el informe, está basada también en el informe de la, del secretario municipal, que alega eh, esta defensa de los intereses, y en un momento dado, en un proceso judicial que se vislumbra, ¿no? Mm, vamos, dar tu argumentación jurídica a que pueda estar a libre disposición, en este caso, de... Una de las partes eh, que pueden ser creyentes, pues sinceramente no. no, no Pero lo vemos. vamos a ver, Felipe. Y ustedes hablan de transparencia. La y ustedes no, no, hablan. Claro, de... De no, no, no, no. Y, el, y es más, que... más no, no, no. Somos, somos, somos, somos tan trans, transparentes que todo el proceso no, del mercado no, central no. Eh, eh, es conocido. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero ustedes de verdad, ¿quién piensan que somos la oposición? ¿Quién piensan ustedes que, no, que somos los concejales? Pues no de sé la oposición? Usted, ustedes hasta ahora, en vez de defender a los ciudadanos, han defendido sus intereses de una empresa. No, no, no. Vamos a hablar de intereses. Se ha dedicado a eso. Vamos a hablar de intereses. Vamos a hablar, no, no, no, vamos sí. a hablar de, interés, de, de, de intereses. Usted sabe lo que es el lucro cesante, pero no voy a hablar del lucro cesante en este caso de la empresa, sino del lucro cesante de los ilicitanos. ¿Usted sabe lo que han perdido los ilicitanos en estos últimos años por no tener el mercado central? ¿Usted sabe lo que han perdido los ilicitanos, los comerciantes, no solamente del mercado, sino de todo el entorno del mercado por no tener el mercado central? ¿Podemos la No, no, podemos valorar, po déjeme hablar, ¿podríamos hacer una valoración y saber qué es lo que ha perdido el pueblo de Elche con respecto a turismo, con respecto a economía, con respecto a comercio, con respecto a generación de empleo por no tener el mercado central?, una barbaridad y nosotros estamos defendiendo los intereses del pueblo de Elche. Y nosotros, cuando le he preguntado si sabe quiénes somos, nosotros somos representantes legítimos del pueblo de Elche, uh -huh. que hemos sido votados por ciudadanos de Elche y que estamos aquí defendiendo los intereses de Elche exactamente igual que ustedes, solo que ustedes gobiernan y nosotros no gobernamos. Uh -huh. Pero nosotros defendemos los intereses del pueblo de Elche y tenemos derecho como concejales elegidos democráticamente a conocer ese informe que se nos niega de manera oscurantista por parte del alcalde tenemos derecho a conocer ese informe y también sabemos lo que es la confidencialidad también sabemos que hay cuestiones que los que se debaten en comisiones y en otras historias que en lo que se puede decir y lo que no se puede decir pero nosotros hemos sido elegidos democráticamente sí. y tenemos derecho y, usted, y, ¿y ustedes, esperamos y, que la justicia nos ampare. Y ustedes ya han ido a la justicia entonces ahora tendrán que esperar que la justicia Bueno, se, pero, pero se vamos a, va a, a la la ver, razón. claro que hemos ido a la justicia pero no es lamentable que haya que acudir a la justicia porque el alcalde de Elche se niega a facilitar la información a la oposición. Si se ha abierto un contencioso, el equipo de gobierno tendrá que responder ante el juez y dar precisamente claro. las razones las que razones, Felipe es Sánchez está dando estos argumentos aquí en la radio. Y o es sea, que, bueno, es momento, al, los en, en definitiva, de, bueno, pero usted está como representante del equipo de gobierno. En definitiva, no claro. se fían del Partido Popular, no se fían de la oposición. Bueno, pues parece ser que no es eso. No es cuestión de fiarse o no fiarse, es cuestión de defender los intereses de, de, del municipio. Y en este caso. Bueno, hay una uh, defensa jurídica de, de, de lo que el, el, el ayuntamiento está realizando... Que, bueno, que se considera que no debe de estar por ahí. Pero vamos a ver, si ustedes tienen claro que están defendiendo los intereses de los ciudadanos de Elche y nosotros, la oposición, somos concejales tan legítimamente ¿Sí? elegidos como ustedes y que defendemos <risa> los intereses de Elche, bueno, ¿no tenemos derecho a ver ese informe? En este caso, ¿Eso no es oscurantismo? Yo en este caso ¿Eso le, no le es digo, falta digo, de transparencia? Le digo, le digo que en este caso ustedes están defendiendo, Miren, es lo, que, eso digo así, están defendiendo los intereses de la empresa. porque no no. Pero eso? para ¿No? eso tendrá usted que aportar pruebas okay, por de favor. que estén a favor de apartheid El Partido Popular. Todas las declaraciones que han realizado, todo lo que han. Todo lo nosotros, que han llevado, perdón. Siempre ha sido sembr, eh, sembrar dudas sobre el proceso, no. cuando el proceso es el proceso que se, que se exige la ley. Nosotros... Todas las cartas no han sido poner trabas. Las cartas arqueológicas no, o las exigencias de informes a la empresa no son, no son piedras que pone el gobierno en el camino de, una, de, un, de un contrato. Han sido las carencias del, de, del contrato que ustedes realizaron. O sea, nosotros no defendemos los intereses de una empresa. Nosotros defendemos los intereses de Elche. A ver si lo ah, tiene usted claro. Sí, sí, Y además estamos hablando, por eso es nuestra postura es así, de un contrato que es legal. Y los, los contratos uh -huh. son algo muy serio. Estamos hablando de que un contrato, es una, un contrato con la administración es, es muy serio. Nosotros estamos defendiendo... Los, porque además los ciudadanos nos lo dicen y nos lo piden por la calle. Pero si no hay nada más que ver cómo está el centro de nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. Pero es que ustedes no son conscientes de la cantidad de negocios que han cerrado, de la cantidad de tiendas que han cerrado... De cómo está nuestro centro, que se muere día a día, que es lamentable, que pretendamos de... traer turismo, no, no, no, no, que pretendamos posicionarnos. Ha fila... dicho aquí, aquí, aquí ha abierto mm. otra polémica muy importante mm. y estamos ante el concejal de comercio, Felipe sí. Sánchez. ¿A usted le duele, como le dolía a Héctor Díez cuando era concejal de comercio, lo que acaba de decir Elena, que el, el centro está muerto? ¿No? A mí lo que me parece es que no ayuda. A mí lo que me parece es que no ayuda. Que un partido de, que se preocupa por nuestra ciudad va repartiendo por ahí eslóganes eh, del miedo, eslóganes negativos sobre nosotros mismos, yo creo que tenemos que empezar a mandar mensajes positivos. Independientemente de que la realidad sea dura, pero no por la que falte el mercado central. Es porque el comercio, el comercio local aquí y en muchísimas otras ciudades eh, tiene una serie de retos y de, y de enemigos, ¿no?, El comercio online, el cambio de hábitos, los nuevos tipos de consumo... ...que todo eso eh, lucha contra un modelo de comercio tradicional... ...que existía o que conocíamos hasta hace no muchos años. Entonces, estamos en un periodo de transición del comercio... ...que debemos de, de, de, de, de yo, no, yo, que debemos estar todos unidos buscando soluciones... Y, el, el, ...y emitiendo mensajes que sean más positivos... ...yo cuando un partido que aspira a gobernar la ciudad... ...va por ahí diciendo, el centro no se muere... mi pues, disculpe, el centro no se muere... ...el centro tiene mucha vitalidad... ...porque igual que cierran negocios... ...y es lamentable que cierren negocios... ...se abren negocios... vemos que ...y, y dentro de nuestras particularidades como, como, como ciudad... ...tenemos eh, una serie de, de, de, de, de, de cosas a mejorar... ...pero también tenemos una serie de valores... Que, que perviven, tenemos un comercio que, está, que se mantiene en el centro con sus dificultades, pero también tenemos un comercio en los barrios y tenemos también una serie de, de, de, de oportunidades que debemos aprovechar. Y yo creo que ir transmitiendo mensajes negativos, eh, mensajes del miedo... ¿Por un rédito político? Pues sinceramente pues yo creo que no. Además están bueno. ellos, están muy convencidos de que el centro tiene que peatonalizarse, por eso eh, ustedes sí. no solo han dado ese ultimátum a la empresa para que retire el vallado y tape ya las excavaciones arqueológicas, sino que también han presentado ya la, el, acondicion, el acondicionamiento de las obras de Virgen de la Cabeza porque van sí. ustedes a desviar eh, las líneas de autobús y el tráfico, tanto por Alfonso XII como Virgen de la Cabeza, para A peatonalizar precisamente el centro. Son prioridades. Sí. Esas son medidas que ustedes están ahora eh, eh, pues, impulsando precisamente para ayudar al comercio del centro. Todos los centros eh, históricos del, del, de, en, en Europa, en, en España eh, al final se peatonalizan. Eh, y 2020 reduce el, reduce va el, a ser el, el año de la peatonalización del centro. Vamos, yo considero que en 2020 ya tendremos nuestra corredora petronalizada Evidentemente primero hay que, hay que realizar una serie de... de, la, sí, de la, en la cabeza. Yo quiero recordar que, por ejemplo, la Concejalía de Comercio este, en estas Navidades eh, eh, elevó una moción a la Junta de Gobierno que se aprobó uh -huh. para que la corredora los días 23 sí. y 24 se cerrara a partir de las 10 de la mañana se vio de manera evidente cómo los visitantes y titanas aprovechaban ese cierre para acudir a, al comercio del centro. Uh -huh. Hasta fue reflejado en los medios de comunicación como sí, que sí. hubo una... Cortaron una, varios días la ¿eh? corredora. Y, y creo que al final lo que se demuestra es, es, es, en esos momentos es que eh, eso es una oportunidad. Generar la oportunidad de que los visitantes sí. y titanas... Pero hacen falta aparcamientos. Bueno, hace falta. Y no los hay. Bueno, Aparcar, los hay... Aparcamientos hay, tenemos. Sí, aparcamientos pero tenemos. el precio... Bueno. También, sabe, también sabe Bueno, a ver. <risa> regalar las cosas no se pueden regalar. Eso, eso es así. Después tenemos también que ser consecuentes con lo que nos encontramos cuando, cuando hay citados y citadas que van a, se desplazan a otros sitios a, a comprar y se encuentran con lo mismo. Se encuentran con que tienen que pagar una hora o tienen que pagar un parking. No es, no es nada, uh -huh. nada, nada extraño eh, el realizar esa acción, sobre todo que no tiene un coste eh, tampoco tan grande cuando tú vas a realizar una compra y normalmente en un par de horas o tres horas... Eh, puedes realizar la, las compras que, quieras, que, que necesites. Elena. Bueno, vamos a ver, a ver si puedes responder a todo sí. lo que ha ido diciendo el señor Felipe, que es mucho. Bueno, a mí eso de que se acuse, en este caso, al Partido Popular de lanzar mensajes del miedo, bueno, esa es la típica estrategia de la izquierda cuando no tiene argumentos Pero... mejores. Vamos a ver, nosotros lo que no hacemos es engañar a los ciudadanos. Y además los ciudadanos no son tontos, porque son los primeros que saben que el centro de Elche está muerto. Luego, me parece también muy, muy, como le diría yo, muy superficial eh, hablar de que, bueno, se cierran comercios y se abren comercios. Al que cierra el comercio. Suele es duele, ¿eh? Es un drama personal. Eso es un drama. Eso es un es drama. Un drama y... para, lo hombre, para, para lo importante para las es que familias. se puedan abrir comercios, sí. que se mantengan y que no se tengan que cerrar. Lógico. Porque de esos comercios eh, viven muchas familias. Pero además, ahí le voy a dar un poquito de razón. Un poquito de razón, como estamos hablando, de que hay un cambio de modelo eh, comercial, la, la, las compras online, todo. Vale, de acuerdo. Pero ahora mismo, en este momento, si usted se da una vuelta por Carrús, por la avenida de Novelna, etcétera, etcétera, resulta que el comercio está mucho más vitalizado en aquella zona que en esta. Yo que paseo mucho por aquel barrio y que compro mucho en aquel barrio porque hay muchísimo comercio y muchísimas tiendas, resulta que hoy Carrús tiene más vitalidad comercial que el centro del Che. Por algo será, por algo será. O sea, y ahí ya no influye bueno. el tema de las compras online y tal y cual, no. También influye Etcétera. que es el barrio en el que viven no. 80.000 personas. Eh, no. Más no, no, de, de, de no, bueno, sí, lugar. ahora, claro. Bueno, entonces, le voy O poner diez a José no. Bora, mire, que también es otra vía mire. comercial de, ca de Carrus mire. Eh, Oeste. Mire, váyase ¿no? usted un día, váyase usted un día, uh. un fin de semana, yo le voy a recomendar que se vaya a Castellón de la Plana, por ejemplo, gobernado por la izquierda. Y mire usted cómo está el centro, que por cierto está peatonalizado, pero claro, tiene un mercado, que el, bueno, es un mercado rehabilitado, no, el caso es diferente al de Elche, porque ya tienen un propio aparcamiento en lo que es el centro de Castellón. De una vitalidad extraordinaria. Tanto el comercio, la restauración, los barecitos, las, o sea, es impresionante una ciudad con un centro muy similar a Elche y más pequeña que Elche, una buena economía, pero más pequeño que Elche. ¿Por qué se puede hacer en una, en una ciudad que es muy similar a Elche y en Elche no? ¿Por qué hemos permitido estos últimos cuatro años y medio que nuestro centro se haya deteriorado y se haya degradado de esta manera? ¿Qué es que es que lo que le estoy diciendo, que es que se ha perdido mucho en estos años. Y ya en el por de la de dejadez del equipo de gobierno, por el empecinamiento no. del equipo de gobierno, no porque nosotros defendamos a una empresa, es que Elche podía tener su mercado y otro gallo nos cantaría y eso sale usted a la calle. Y si impulsa la opinión de los ciudadanos le van a decir lo que yo le estoy diciendo los ciudadanos que viven en el centro de Elche saben lo que ha supuesto un drama para muchos comercios y para la economía de nuestra ciudad eh, señor Felipe por Mira, el amor de Dios, eh, eso es la realidad, ustedes ahora hombre, pues excusas, que el comercio online no, que si se cierra, que si no, se abre hay que poder solucionar un, un, problema, un problema o los problemas que puedan haber hay que ser consciente de todo, de todo lo que hay Y, y no podemos obviar esos esos esos esas dificultades que son externas o a, a, al comercio a la, a la circunstancia propia local sino que son generales en, en todo el comercio ya a nivel a nivel estatal eh, yo he estado en, bueno, yo en, que... en, en Vitoria, en unas jornadas de comercio, hemos estado dando allí y, y, y, y son generales, son cosas compartidas. No, no, no, no, no, no. Independientemente ah, no, ah, de eso, usted, no, ve, usted no. ve un problema en lo del mercado, yo también lo veo un problema y por eso no. estamos en vías de solución. No, aquí cuando, solución cuando solución viene algún de turista despistado por nuestra ciudad y pasa por el, che, por el centro del Che y pasa por la zona del mercado, se queda asombrado de ver lo que hay y aparte, que ustedes tienen la, la, la asignatura del de bueno. ocio en nuestra ciudad completamente abandonado desde, un, que gobierno, turista, desde, desde, turista, desde, desde que gobierna. Cuando viene un turista se encuentra con muchas calles que no tienen ningún tipo de obra, que tienen, eh, está eh, eh, obispo Tormo, está el Calle Hospital, está la, la, la, la corredora, que no tienen obras, que, son, que tienen sus su negocios eh, y muestran la vitalidad que pueden presentar. Y yo, por ejemplo, voy a otras ciudades que también tienen obras y no me planteo, no sé, si la obra eh, viene en falta, base a un conflicto Faltan político, tres minutos, ¿no? Elena. Las, las obras son faltan, necesarias. Sí. Faltan cuando tres cuando minutos. se tienen que llevar a cabo, se, son necesarias y sabemos que y, suponen una sincomodidad, pero no a es esa la cuestión. Eh, vale, Elena, vamos a... Porque, fíjate, en el pasado mes de agosto, Elena, vinieron periodistas de Guardian en el, ah, Guardian, el diario sí, sí. británico. Sí, sí, sí. Y nos pusieron muy bien, entre las 20 ciudades europeas eh, mejores mm -hmm. y descubiertas en 2019. Bueno, es eh, más, éramos la foto de portada de... Además de... estuvieron en la glorieta, sí, estuvieron eh, en sí. la glorieta, estuvieron, fueron, en el fueron, centro. Fuimos o sea, <risa> foto de, de, de portada de, de, de esa noticia. Quedan ya dos minutos, por eso, pues, ¿qué, sí, le, le, ¿qué le piden a los Reyes Magos, Felipe? Yo los Reyes Magos, pues bueno, yo eh, sinceramente pido que nuestra ciudad continúe en el camino... ...de avanzar sin dejar a nadie atrás... ...es importante también resaltarlo... ...no es, todo consiste en que mejoremos todos, en que todos podamos tener mejores en nuestra vida y que colectivamente nuestra ciudad continúe siendo esa ciudad tan dinámica y vital que, que siempre ha sido. Elina. Bueno, yo la noticia de Guardian, la verdad es que me satisfizo mucho porque lógicamente uno quiere que su ciudad sea bien vista fuera de lo que son nuestras fronteras y la verdad es que el pueblo de Elche tiene muchísimo que ofrecer. Tiene mucho que ofrecer porque, bueno, su historia, su patrimonio, su gastronomía, su belleza, su palmeral, o sea, tenemos una, una barbaridad de cosas para ofrecer al mundo y en ese sentido pues me siento pues contenta, que qué le puedo pedir a los Reyes Magos, que tengamos un buen año que tengamos paz, que tengamos una mejor economía, que los ciudadanos podamos vivir cada vez mejor, que podamos tener confianza y bueno mmm, Dios me oiga, Dios me <risa> oiga. Ellos te oyen más. porque están a punto de salir ya para <risa> sus casas Muchas gracias Elena Bonet, muchas gracias Felipe Sánchez por haber venido a este programa muchas el gracias. primero de la tertulia política de 2020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 Materiales Cano, Material Imprescindibles para construir En Carretera La Hoya En el 965 45 79 77 Y en materialescano.com Cablewall Fibra presenta Christmas a 1000 1000 megas de fibra óptica La mayor velocidad de España Solicita tu subida gratuita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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con y Alonso Pues ya lo hemos hablado en la tertulia política al inicio de este programa y es que hay muchas personas en este país que hoy martes 7 de enero están pendientes de los medios de comunicación porque a las 12 está previsto que comiencen la segunda vuelta de las votaciones para formar gobierno. Esperemos a ver si esas votaciones se resuelven y Sánchez, puede o no formar gobierno. Pues bien, una de las personas, de las personas que están muy pendientes del de nuevo gobierno son los pensionistas. Y con nosotros, en los estudios de Radio Marca, hoy vamos a hablar de la congelación de las pensiones y del problema que puede acarrear en 2020 el hecho de que, ...no se pueda formar gobierno. Tenemos con nosotros a las portavoces de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Ellas son Magdalena Melgarejo. Muy buenos días, Magdalena. Buenos, buenos días. Y Blasa Coronado. Buenos días, días. buenos días. De nuevo les damos la bienvenida en este programa porque 2019 ha sido un año de movilizaciones. 2020. ¿Cómo están ustedes esperando a esa segunda vuelta de las votaciones en el Congreso de los Diputados? Pues seguimos seguimos planteándonos otro año de, de luchas y de reivindicaciones hasta que no consigamos, tenemos una tabla reivindicativa que defender, tenemos que defender el blindaje en la Constitución de las pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional. Eh, Perdón, del IPC real en las pensiones y, y eso queremos que se blinde porque no queremos estar dependiendo del gobierno de turno que tenga más voluntad o menos para que la vida de los pensionistas, de las pensionistas de este país... Eh, dependa, dependa de la voluntad A los representantes políticos que hemos tenido En nuestra tertulia PP Compromís, Les hemos preguntado que, que cómo vieron el debate De la investidura A ustedes como ciudadanas y pensionistas Cómo vieron Qué balance me pueden hacer del debate de la investidura El de hoy no lo pueden estar viendo Porque están aquí Pero más o menos tuvimos Yo, parte, Un ejemplo claro de lo que vivimos el fin de semana Bla, Por mi parte Y luego que te cuente sí, Blas Bla, Bla, su opinión eh, por mi parte lo vi muy, muy bronco eh, Yo pienso en todos los parlamentos en Europa Hay eh, partidos más progresistas y, y partidos de derecha Pero una derecha tan, voy a decir, tan cazurra y tan retrógrada como la que tenemos en España ...la verdad es que es difícil de soportar... ...porque parece que solo quieren a España... ...para apoderarse de ella... ...si ellos gobiernan... ...y ellos manipulan... ...y estamos viendo... ...toda todo la cantidad de fraudes... ...de espolio... ...que han hecho al patrimonio... A, de, ...de todos los españoles... ...en beneficio propio... O sea, ...o sea, la quieren... ...España la quieren para comérsela... ...mucha pulserita mucho llenársele en la boca de España y muchas banderas muy grandes, pero es para tapar sus vergüenzas. Es en otros países la derecha es más eh, más razonable, más. Por lo que usted está hablando, eh, ¿esta plataforma de la que forman parte sí. es una plataforma de izquierdas, de mujeres mm -hmm. y hombres de izquierdas? No, eh, somos una plataforma apartidista. Nosotros, igual hay personas de derechas, pero uh -huh. con sentimientos de justicia social, uh -huh. que a fin de cuentas nosotros es lo que reclamamos. Uh -huh. Nosotros no estamos. Eh, eh, no estamos sometidos ni vinculados a ningún partido político. Uh -huh. Nosotros tenemos sentimientos de defensa de lo social, de defensa de lo público y de defensa de una justicia social que no hay derecho a que unas personas, desde que se inventó la crisis, estén aumentando el número de ricos y los pobres cada vez tengan más dificultades para llegar a fin de mes y que en Elche sea una vergüenza que tengamos el barrio más pobre de España, en Carrus, que en estos días sabéis que han saltado a la prensa uh -huh. que una familia musulmana le está dando de comer a muchos españoles con un comedor social. O sea, eso es una vergüenza, que Elche tenga el barrio más pobre de España. Blasa, Bueno, vamos a ver. Sobre el debate del otro día acerquese el micrófono es. Sobre el debate del otro día del Congreso, yo lo estuve viendo porque es mi condición de saber lo que pasa en mi país, mi, mi, mi interés, que debería de ser el de todos, pienso yo. Eh, yo estuve viéndolo y no me lo podía creer. Gente tan joven, como un casado, como un arrimades, como una cayetana. No me acuerdo el apellido, que me disculpe la señora. Álvarez de Toledo. Álvarez de Toledo, que se comporten de la, esa manera tan retrógrada. Vamos a ver, los españoles tenemos memoria, conocemos la historia, sabemos lo que ha pasado con su partido, la corrupción que ha sido el partido más corrupto de toda Europa, y que vengan, que se pongan tan. Eh, eh, los españoles votaron en su día y el resultado fue el que es que. Todos los representantes que estaban allí estaban representados por todos los españoles a quienes le votamos. Luego, esa es mi opinión sobre el debate. Y no se puede retroceder hacia atrás como ellos quieren. Es lo que los españoles queremos, lo que el pueblo quiere, no lo que un partido solo quiere. Vale, eso es sobre el, el debate de la nación. Ahora voy a hablar de la plataforma de la, de, por la defensa de las pensiones públicas. En Elche. Aquí en Elche hay muchos jubilados y mucha gente pobre porque me consta, porque yo los conozco y a quienes mi familia hemos ayudado. Y hay mucha, mucha gente que está, lo está pasando muy mal. Por eso nosotros, en nuestra, nuestro lema es, y lo vuelvo a decir, Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Entonces ustedes son de la opinión eh, que cuando aparecen esos informes en el que Carrus es el barrio más pobre del país por rentas bajas, ustedes no consideran que también eh, hay economía sumergida que realmente no refleja los datos. Por supuesto. Sí sí sí sí sí sí. Somos conscientes de, de ello y aquí en Elche todos sabemos que ha habido una connivencia entre entre eh, ...centrales sindicales... ...patronal... Eh, ...administración... ...trabajadores... Ha, sido, ...ha habido una connivencia total... Eh, sí. ...o sea que... ...pero aquí... Eh, ...se han hecho grandes fortunas... ...se han hecho grandes fortunas... ...la economía sumergida nos está... ...perjudicando a toda la población... ...en general... ...a toda la población en general... ...porque eso es como el que dice... ...pan para hoy, hambre para mañana... ...si, no, si estás trabajando de manera eh, clandestina, sin dar de alta, eh, no estás cotizando para tu pensión del día de mañana, no estás contribuyendo a que se hagan hospitales, a que se hagan carreteras, a que en los colegios pueda haber una, una mejor educación pública. O sea, eh, el, que, el que está ejerciendo esa economía sumergida eh, está contribuyendo a todo eso. Pero también hay que pensar que los patronos que son los que tienen que hacer la obligación de hacer los contratos y, y dar de alta a la gente, se están ahorrando un dinero que, se lo están, que lo están dilapidando y no repercute en la sociedad, repercute a sus intereses particulares. Y hay una administración que tendría que velar porque las reglas que nos tenemos todos de cotizar según lo trabajado... Eh, vaya a repercutir a las arcas del Estado, que son de las que vivimos todas uh -huh, y todos. Uh -huh. en la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, todas las infraestructuras del, del Estado es, salen de lo que nosotros contribuimos con nuestro trabajo y con, nuestra, y con nuestro esfuerzo. ¿Tienen ustedes una, datos de cómo son las pensiones en el CHE? En Elche no te puedo decir ahora mismo cifras porque eso es imposible, pero hay gente que ha estado trabajando y ha estado cobrando unos salarios bastante buenos y tienen unas pensiones ridículas porque si han ganado 20 han cotizado por 10. Mucho, mucho. Siempre, eh, esos lo, son los lo, casos que llegan a la plataforma. Esos son casos que llevan a la plataforma y que estamos viviendo con gente de la plataforma, con gente eh, que conocemos, eh, de que no les llegan las pensiones. Pero la usted gente... lo ha dicho, que a sí. la economía sumergida también ha habido connivencia con sí, los sí, trabajadores. Ha habido... Entonces, si los trabajadores han admitido esa situación, ahora no pueden quejarse. Eh, mira, eh, los trabajadores han tenido dificultades para eh, conseguir, porque yo lo he sufrido en mi carne, de que cuando me he negado a trabajar sin estar dada de alta, yo me he ido fuera de la fábrica y el resto ha continuado. Entonces, cuando tú no tienes cargas familiares a las que mantener, tú puedes hacer eso. Pero cuando tú tienes una familia que sacar adelante y no te dan otra opción que trabajar, en negro, ¿eh? pues tú tienes que, que, que llenar la nevera, entonces, tú tienes que pagar. Entonces eh, ustedes ven a los trabajadores como víctimas de la economía eh, sumergida. Eh, sí, no son... Como... son, son, son mm, es mm, doble, hay, hay un... Yeah. hay hay una, mm, un, una... Pues explíquelo, explíquelo. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Hay, la, la economía sumergida son sobre todo, han sido y son sobre todo mujeres, amas de casa que se han visto en la situación, como acaba de decir Magdalena, de eh, o trabajas aquí en la economía sumergida o tu familia no tiene recursos, porque o a lo, lo mejor el marido, eh, eh, eh, por un lado mm. sí, y a, seguro que habrá otras que lo han hecho a conciencia, porque también te voy a decir, os voy a decir una cosa, la conciencia de las personas sobre lo de cotizar la suerte social, algunas... También no han tenido muchas, pero la mayoría ha sido porque no les ha quedado otra. Tengo que reconocerlo, porque yo tengo vecinas que están en ese trance. Ganan 400 euros de la, los 400 euros de la ayuda de familiar y entonces con esos 400 euros no pueden vivir. No. Y entonces pues agarran a lo que pueden, porque yo está lo voy a reconocer lo he reconocido siempre yo me tuve que poner a limpiar casas y nadie me quería dar de alta porque eso no era no entraba en la cabeza de la señora donde yo iba y decía tú me pagas la mitad soy asociada yo pago la otra eso no eso no, no yo no te lo voy a pagar y entonces yo estuve años trabajando ilegal y ahora me veo que no tengo derecho a ninguna pensión Y entonces es que a mí no me quedó otra porque mi marido cerraron la fábrica y yo tuve que buscarme la vida como pude. No encontré nada más que ese, esa clase de trabajo porque yo no soy de Elche y entonces yo no sé el calzado, no sé trabajar. Si hubiera sabido trabajar en el calzado yo no puedo criticarlas porque a lo mejor yo también hubiese trabajado haciendo zapatos. Entonces es un cúmulo de circunstancias que yo... De, a veces me para pensar, digo, ¿y los inspectores de trabajo? ¿Dónde han estado? ¿Y los sindicatos? Porque yo fui a hablar a un, a un director de un sindicato, que no voy a nombrar, y dije, oye fulano, el, mira lo que está pasando, hay mucha economía sumergida, Va, vamos a mirar entre todos qué podemos hacer y me contestó o dicho ¡uh! si le digo eso a mi mujer y a mi madre, me echan de casa ¿tú sabes la, qué bien les viene la, la, la, la, el, el dinerico que traen a casa? así que esto ha sido eh, a río revuelto, ganancia de pescadores esto ha sido una connivencia y, y la verdad es que de, el fruto es las víctimas de esa connivencia, porque son las que no tienen pensiones, sobre todo el, bueno, la inmensa mayoría de aparadoras que han estado trabajando en casa mientras que, mientras que ayudaban con esa, esa aportación a la economía familiar. Han estado cuidando niños, han estado cuidando a los padres, a los suegros, a los dependientes, a los abuelos. Y ha llegado el, el momento de su jubilación y no tienen derecho. Eso, en un momento determinado, fueron, fueron digamos, entre paréntesis, cómplices. Uh -huh. Pero ahora llega el momento, son víctimas de su misma... Bien, esta es la situación de las pensiones en Elche y vamos a ver 2020. ¿Cuál es el año para las pensiones? ¿Ustedes van a seguir movilizándose porque... Eh, han podido eh, tener acceso a, a algún anuncio compromiso del nuevo del futuro gobierno de coalición con Podemos de si pueden subir las pensiones si las van a congelar mira nosotros estamos como sabéis estamos vinculados a nivel estatal a la coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones nosotros llevamos una tabla reivindicativa ya varios años eh, Desde el gobierno de Mariano Rajoy nos las congeló uh -huh. al 0,25. Uh -huh. eh, eso fue un retroceso grandísimo. Eh, el año pasado, gracias a todas las protestas que se hicieron, se subieron las mínimas un 3%. Y, la, y las máximas, me parece, fue un 1, sí, y, menos. Algo. Sí. y ahora, 2020, ¿qué y han ahora dicho? en 2020 nos están diciendo que cuando se forme el nuevo gobierno las van a subir al 0,9, que el IPC ha subido, según ellos, al 0,8, con lo cual sería un punto que se ganaría, pero eso sería una vez que se formara gobierno. Pero es que eso sigue siendo insuficiente. Es que llevamos muchos años de retroceso y muchos años de pérdida de poder adquisitivo. Nosotros queremos, nuestra reivindicación es que se aproxime el, las pensiones mínimas al salario mínimo. En Europa está pasando. En Europa lo están lo están haciendo y o sea, no pasa ustedes nada. Ustedes han puesto el grito en el cielo cuando han escuchado que el compromiso del nuevo del futuro gobierno de coalición será un 0,9%. 0,9%. Esto es ridículo, ¿no? Esto es ridículo. Esto es insuficiente. El que te suban. ¿Qué te puede subir la pensión al cabo del mes? ¿Seis, ocho euros? ¿Y lo pueden entender? No sé. Porque estamos hablando de un gobierno progresista El que ustedes están reivindicando y defendiendo Mira, nosotros estamos defendiendo un gobierno progresista Sobre todo porque según están explicando Ellos van con el diálogo Y eso es lo que necesitamos Necesitamos diálogo Necesitamos eh, que se pongan en la piel De, lo, de la gente más necesitada Y lo, que, y lo que tenemos claro es, como ha dicho Blasa, que nuestro lema, el gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, vamos a seguir aunque nos suban un, 0, aunque nos suban un 3% o un 5%, porque hay muchas leyes y muchos eh, puntos en nuestra tabla reivindicativa que no solamente es que nos suban un poco las pensiones, es que estamos porque se derroguen las reformas laborales que nos han condenado eso, eso. estamos por uh -huh. la defensa de lo público la sanidad se está deteriorando a pasos agigantados la escuela, la ratio en los colegios ha aumentado un montón, cuando hay tantos maestros en paro y maestras, cuando hay tantos médicos, médicas enfermeras, uh -huh. enfermeros Pero personal en paro ¿ustedes? porque no se potencia y se desvía uh -huh. el dinero a la concertada ¿Y a la sí. privada? ¿Por qué? Blasa, ¿ustedes eh, consideran eh, justificado eh, este planteamiento del 0,9% de subida de pensiones pues en no, 2020? Pues no. Pues ¿Les es... ha convencido las razones que ha dado el futuro gobierno? Pues no, no, no. Si nosotros, es que llega a forma, Nosotros todo. quedaremos convencidos cuando se nos dé lo que pedimos, que no es una cosa imposible, porque nosotros, mira... Estamos curtidos, como se suele decir, en mil batallas. Y ya eh, tenemos mucho, una edad que, a pesar de ser mayores, tontos no somos. ¿eh? Y entonces sabemos perfectamente que lo que pedimos en nuestra tabla reivindicativa es posible. Primero, por supuesto, la reforma laboral, que eso, de la, eso fue terrible y eso a nuestros eh, hijos les está, les está haciendo la vida imposible laboral. Y a partir de ahí somos conscientes que eso es la base para las futuras pensiones. Entonces estamos a par de ellos. Queremos representarlos a ellos. Queremos que ellos estén también, que nos apoyen a nosotros. Y sabemos perfectamente, desde la Comunidad Europea, di dijeron, en 1.080 euros es posible. Y vamos a tener que luchar y vamos a seguir luchando. Me da igual, nos da igual el gobierno que sea, Hasta que no consigamos eso, porque si no, no hay vida digna, no hay jubilación digna, no hay una pensión. Las personas mayores no podemos vivir con menos de mil euros al mes. Eso está clarísimo. Entonces, como nosotros tenemos clarísimo, vamos a seguir luchando en las calles uh -huh. todos los lunes. Eso es lo que les iba a preguntar. Sí. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, nosotros seguiremos, seguiremos concentrándonos como hasta ahora y con campañas específicas en los momentos puntuales. Nosotros, por ejemplo, como plataforma... Las concentraciones que ha dicho Blasa los lunes. Los lunes a las 11 de los... la mañana, todos los lunes a las 11 de la mañana en la puerta del ayuntamiento nos estamos concentrando eh, ya dos años, ¿eh? Eh, nosotros estamos ahora, el día 21 de este mes, tenemos una charla con un técnico de la Administración de la Seguridad Social, que es un licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Miguel Hernández el día 21 de enero, que se llama Lorenzo Jiménez. Eh, y va a, va a hacer una, una, una charla informativa, coloquio, preguntas, etcétera. Eh, nosotros nos estamos enfrentando en estos momentos y no se nos puede olvidar con todo lo de la formación del nuevo gobierno que nuestro gobierno en funciones eh, en Europa eh, llegó a un, a un acuerdo con el tema de, de la mochila austríaca, la mochila austríaca que presentaron presentó la ministra um, no me acuerdo el nombre eh, Nad Nadia Calviño ya, no, a, a sí. Europa. Eh, significa que cada trabajador o trabajadora cuando, entre, cuando, cuando tenga un, un empleo va a echar una parte de su salario a un fondo. Esos fondos van a estar eh, manejados y manipulados por los bancos, que es lo que quieren hacerse con el poder de, las, de los fondos de pensiones. Y cuando a ese trabajador o trabajadora lo despidan, tiene que recurrir a ese fondo para cobrar su despido o para mantenerse porque el paro desaparecería con lo cual desaparecería también eh, el, la obligación del tema de las pensiones, uh -huh. porque lo que quede en ese fondo cuando llegue su jubilación, si uh -huh. es que queda algo, es cuando, cuando quedará, pero más hay más ese fondo esa mochila austríaca famosa es personal intransferible o sea que se eliminan las pensiones de viudedad, las pensiones de orfandad, y se quedaría solamente, si sí queda, pensiones eh, de jubilación o pensiones para personas mayores de asistencia social. O sea que ese es el futuro que de momento eh, tenemos como una espada de Damocles encima. Uh -huh. eh, tenemos también el tema... De la brecha salarial. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Magdalena. Pues es que hay mucho, hay mucho para, para informar. Pues volverán Volveremos. a otro, Volveremos a otro, a, hablar. otro día a, para hablar de las pensiones, porque evidentemente ustedes Muy las bien. movilizaciones están garantizadas, las concentraciones todos los lunes y seguir, campañas ¿sí? puntuales. Sí, sí, en sí, función sí. de lo que sí. el nuevo gobierno, no. si es que se llega a formar, sí. esperemos que sí, para sí. No, haber, no, Hombre, no ir a unas terceras elecciones. Un <ríe> Pues esperaremos a ver cómo funciona. Tendré noticias nuestras. <risa> por supuesto, por supuesto. Muchas gracias Magdalena, Melgarejo y Blasa Coronado, gracias portavoces. A gracias la... a vosotros porque sois también nuestra voz en, la, en las ondas. Pues Muchas las gracias. han escuchado. Plataforma. Un llamamiento a las nuevas generaciones que nos apoyen, que sobre todo es por y para ello lo que estamos haciendo. Tele Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.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 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Pues con la, la sintonía de informativos comenzamos esta ronda de noticias de este martes 7 de enero. Todo vuelve a la normalidad, Isiar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te han traído los reyes? <risa> <risa> Poquita cosa, ¿eh? un jersey. No me, no me he portado muy bien por lo que se ve No, <risa> te has portado muy bien. No habéis consumido mucho. Sí, sí, sí. Eso es sabía. responsabilidad. <risa> Bueno, Iciar, cuéntanos las noticias que tenemos de esta semana. Bueno. Eh, hoy es el inicio de las rebajas de invierno en las grandes superficies comerciales. Eso es, después de toda, bueno, continuamos o menos por decirlo así, la campaña navideña, ¿no? Mm. Esta es la coletilla final. Esas o o rebajas, la cuesta de enero. O la cuesta de enero también puede ser para Porque muchos. Queda muy poco dinero ya ¿no? de lo es. que nos hemos gastado. Pues bueno, cuéntanos. Vamos con las noticias. Ya después de que se fueran los reyes, que por ejemplo, tele, que por, eh, precisamente Tele lo retransmitió en directo, está en nuestra web. Bueno, pues volvemos a esa normalidad y vamos a hablar de política porque el gobierno local ha empezado el año reclamando a Parcisa que retire en un plazo de siete días, y esto lo dijo el viernes, eh, el vallado del mercado central que cubre las excavaciones arqueológicas y pavimente las calles afectadas. El alcalde considera urgente esta actuación para que la zona retorne cuanto antes a la movilidad y así dejar. De ...de generar perjuicios a vecinos y comerciantes. Se trata de despejar la zona y de propiciar el tránsito de peatones... ...al mismo tiempo que en la medida de las posibilidades... ...embellecer la zona, embellecer el entorno. Además considero que esta actuación debe realizarse de forma urgente, debe realizarse con la mayor celeridad posible porque la situación actual no beneficia a nadie, no sirve para nada y lo deseable a mi modo de ver sería que Aparcisa llevara a cabo esta actuación una vez que finalicen estos días festivos con el objetivo de que cuanto antes se pueda retornar a la normalidad, y por lo tanto, dejar de generar perjuicios a los vecinos y a los comerciantes de la zona. Y por otro lado, bueno, como saben, el Partido Popular presentó una denuncia en los juzgados contra el Ayuntamiento por negarles el informe de cuatro Cases sobre el rescindir el, mercado, el contrato del mercado central y el Partido Socialista ha respondido que el portavoz del Partido Popular Pablo Ruth se equivoca y comete un grave error al crispar y judicializar pues, la vida política. Y el Partido Socialista también ha recordado que el secretario municipal avala con un informe la negativa de acceso a dicha información y defienden que también han atendido el 95% de las solicitudes de documentación formuladas por la oposición pero en otras materias. Bien, pues así hemos comenzado. Son dos temas que hemos abordado en la tertulia política de este martes y ahora dime qué previsiones tenemos en la agenda. Pues a las 10 de la mañana nuestra compañera Marga García se ha ido hasta el colegio Elsgar Garrofers. Allí, bueno, está también la alcalde y la concejal de Educación. Si no me equivoco, eh, ahí se iniciaron unas obras para la mejora sí. de la instalación el plan del, edificante. del centro educativo. También tenemos balance de todas estas fechas navideñas, como hemos empezado la ronda, uh -huh. tanto en seguridad como los eventos que se han hecho. Y recordar que, bueno, pues hoy a las 11 será el sepelio de en Santa María en la Basílica del párroco Fernando Rodríguez Tribes, uh -huh. que falle ha fallecido a los 66 años y él fue uno de los impulsores de la ley del misterio. Pues muchísimas gracias. Y Ciar, eh, volvemos a escucharte a la una. A la una del mediodía volvemos con estas noticias y más, tanto mi compañera Marga García como yo. Y con todas las imágenes esta noche es. en el informativo Telenit. Gracias. Gracias. Nosotros continuamos la ronda de noticias, cambiamos de sintonía y vamos a ver cuál es la actualidad del Leche Club de Fútbol. Vamos a ver si ese empate contra el Huesca supo a gloria. Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. El Elche vuelve hoy a los entrenamientos tras la jornada de Reyes. Ayer día de descanso para los hombres de Pacheta tras el importante punto conseguido en la última jugada en el último minuto ...del primer partido del año. El Elche empató a uno... ...gracias al gol de Pere Milla en el minuto 91. Un gol que hizo justicia... ...a los méritos del conjunto ilicitano ...que en la primera parte fue superior. Al Huesca le quitó el balón... ...y acumuló cuatro o cinco llegadas importantes... ...aunque en el segundo tiempo apareció... ...la figura de los jugadores clave del Huesca... ...como Miquel Rico... ...que marcaba en el minuto nueve de la segunda mitad... ...el cero a uno. A partir de ahí, el Elche tiró de casta de fe... Y acumuló algunas oportunidades de gol hasta que en el minuto 91 llegaría Pere Milla, uno de los hombres que todavía se espera mucho de él y que consiguió el primer gol de 2020. Un empate a uno que incluso hace mejorar a los de Pacheta en la clasificación. Ahora mismo ascienden a la séptima posición, se mantienen a un punto de playoff de ascenso y mantienen la ventaja de 10 sobre la zona de descenso hay ilusión en los aficionados blanquiverdes que a pesar del empate por cómo se consiguió, vitorearon al equipo al final del partido en un mercado invernal que está abierto, Cristian Bragarni que estuvo en el palco viendo el encuentro todavía no se ha pronunciado Pacheta sí lo ha hecho en torno a qué jugadores necesita para este mercado invernal si tengo que jugar con estos 19 que tengo yo hoy, voy para adelante Que no tengo ningún problema, que no, no, no quiero estar pensando en los que van a venir o los que... No, no, no quiero que se vaya nadie, no quiero que se vaya nadie. Y, y, y el año pasado se nos fue uno el día 30. Yo no quiero que se vaya nadie. Eh, ¿Y necesitamos a alguno? Sí, sí, sí. Por número o por, por darnos esa... Ojalá venga alguno que sea mejor que nosotros. Eso es lo que buscamos, que sea mejor que los que tenemos para que todos admitamos que viene a ayudarnos. Eso estamos buscando, buscamos, pero a mí no me obsesiona, ¿eh? a mí me obsesiona esto 19, nada más, y necesitamos, pues es probable, por número, porque puedes tener bajas, porque te puedes tener lesiones, pero bueno, también así damos a los chicos del B, entrenan con nosotros, estamos haciendo crecer a los chicos, eh, vemos cosas, me gusta, pero necesitamos, sí. yo creo que sí que se va, se va a intentar mejorar el equipo, sí. Tiene fe en que se va a mejorar el equipo con un defensa central y con un delantero. Hasta luego. Gracias, Paco. Nosotros continuamos para cerrar esta ronda de noticias con el tiempo, con nuestro compañero Vicente Bordonado. Sepamos qué previsiones hay para esta semana. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. El anticiclón nos sigue dejando noches frías y días con temperaturas agradables. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna en el sur del Campnell de se ha vuelto a bajar a valores. ...incluso por debajo de un grado positivo, aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 6 grados, por delante una jornada estable anticiclónica y con predominio cielos despejados, hasta mediodía viento en calma de noroeste, a partir de mediodía viento flojo de suroeste y en el último tramo de la tarde... ...ese viento va a girar a sureste... ...hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer... ...en la ciudad máximas en torno a los 15, casi 16 grados... en el sur del Candaesh podríamos superar los 16 grados... ...mañana miércoles continuará la estabilidad atmosférica... ...con cielos prácticamente despejados... ...veremos algún intervalo puntual de novosidad de tipo alto... ...temperaturas sin cambios significativos... ...el viento flojo de componente marítima... ...sobre todo a partir de mediodía... ...alcanzaremos una máxima en torno... En torno a los 15 grados y de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad las temperaturas bajarán por lo menos hasta los 6 grados. Jueves nubosidad en aumento, nubes de tipo bajo, temperaturas en descenso máximas que no van a superar los 14 grados y el viernes con aire frío en altura, jornada invernal con cielos muy nubosos, no descartamos precipitaciones, descenso de las temperaturas máximas en torno a los 12 grados y viento de nordeste con rachas que podrían superar los 40 km por hora El sábado seguirá llegando nubosidad sobre todo de tipo bajo, temperaturas bajas en torno a los 12-13 grados. ¡Hasta luego! Teleelch Radio Marca, 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan cinco minutos de las diez y media de la mañana, tenemos nueve grados de temperatura y hoy vamos a hablar con un ilicitano, un joven cineasta, él es Pepe Andreu, que está cosechando importantes premios en su carrera. Junto a Rafa Molés han conseguido remover conciencias con varios documentales. El primero fue Five Days to Dance, una historia de, motiv de motivación entre alumnos, adolescentes a través de la danza. El segundo fue un documental sobre saravaras, eh, todas las voces, el tercero experimento estuca un sobrecogedor documental de investigación sobre la memoria histórica, una historia sobrecogedora como decimos que nos contaron tras comprobar que el experimento nazi que devastó cuatro pueblos de Castellón se silenció durante 80 años y el último picotazos se presentó el pasado mes de noviembre aquí en Elche y vuelve a las aulas, ustedes vuelven a las aulas para reflejar Un dilema, el de formar buenos obreros o buenas personas. Y en ello están Pepe Andreu. Buenos días. Buenos días. Bienvenido sobre todo a nuestro programa de La Glorita... ...donde queremos conocer precisamente quién es Pepe Andreu. Eh, ¿De dónde ha salido? Bueno, yo nací aquí en Elche hace ya mucho tiempo. No soy tan joven. Y estudié comunicación y visual. Entonces, eh, imagen y sonido ciencias de la información, y empecé a trabajar en lo que me gustaba, que era los audiovisuales, ¿no? en, en principio en la tele, en, uh -huh. en el pasado Canal No. Y después, a lo largo del tiempo, pues, junto con compañero Raza, montamos una productora y nos dedicamos a nuestra pasión, que era contar historias en forma documental. Contar historias en forma de documental, una pasión. Supongo que esa pasión, yo he preguntado de dónde ha salido, supongo que eh, llevas el nombre de un gran periodista, tu padre, Pepe Andreu, ¿ese, ¿ese nombre te ha pesado mucho? ¿Te ha ayudado? Eh, sí, sí, sí, porque el padre y el de mi madre y mis hermanos, ¿no? En casa se, se, se habla mucho, se discute, todo con mucha pasión y, y esa educación que hemos tenido, que mis padres nos han llevado mucho al cine, nos han sacado a ver muchas muchas realidades, ¿no? Pues eso, eso, eso suma y luego encima si, si tu padre es Un, es una persona con, esta, con este arranque ¿no? de, de, de, dentro del mundo del periodismo. ¿no? De, de, él ¿no? contaba muchas historias sí, también. Sí, sí. Y, y la, además en la radio era su medio favorito. Sí, sí, a él le encantaba. Y a mí me gusta mucho. Y, eh, con la productora tenemos un programa de radio y, y nos dedicamos fundamentalmente al, al documental, pero nos apasiona también la radio y me gustaría en un futuro hacer algo más de radio y además él tuvo un papel muy destacado en el nacimiento de esta casa de uh -huh. el Elche. le debemos mucho Pepe pero a ti por eso precisamente queríamos conocerte porque tú solito con tu compañero Rafa Molés y has, has conseguido reconocimientos y documentales que realmente nos han dejado Por lo menos a mí, de forma, me ha sorprendido cuando me dijeron, si sí, es Pepe Andreu quien hizo el documental, por ejemplo, del experimento estuca Vamos a hablar de Picotazos, que es el último, pero eh, no quería desaprovechar esta oportunidad para hablar precisamente de ese documental. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pudisteis descubrir eh, esos, ese experimento Stuka? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a vuestras manos? Bueno, todos los días nos llegan historias, ¿no? De, es la fortuna que tenemos, de, nos damos a conocer con un primer proyecto que funciona muy bien y a partir de ahí la gente confía en ti para, para que cuentes sus historias, ¿no? Esta es una historia que se conocía, no conocía a todo el mundo y de ahí radica una, la importancia de la película, ¿no? ¿Cómo es posible que una historia que se conocía, que un historiador como Anthony Bivor había plasmado en uno de sus libros, era desconocida para gran parte de, de, de los vecinos de, de Benazali, por supuesto, para la gran parte de, de, la, de la gente española, ¿no? Que, esta distancia ¿no? que separaba a los historiadores de la gente que sufre la historia, ¿cómo era posible? Pero él, en su libro, precisamente se preguntaba que había que, que documentarlo, y es lo que hicisteis vosotros, su historia, ¿documentarla? Sí, sí, es, nosotros partimos de la investigación de, de Víbor y de Óscar Víbor, que es uno de los integrantes del de Grupo de Memoria Histórica de, de Benasal, y lo que hacemos es reflejar esa investigación, y fueron cuatro años siguiendo ese camino que había hecho anteriormente Víbor y después eh, los vives, nosotros no aportamos nada nuevo. Es, hay un documento, que es el, una carpeta, la rl 3534, de, de la aviación nazi, que refleja esa, esa manera de trabajar. ¿no? Dice que dices, no aportamos nada nuevo. Pues aportasteis un documental que llegó al corazón de sí, los espectadores Sí, ahí está nuestra intención, no, no, no, no descubrir algo que, que ya se conocía sino hacerlo eh, accesible a muchísima gente ¿no? y concienciar a la gente que por encima de esa experimentación había algo que durante 80 años aquí se había callado ¿no? y no esta historia, sino en cualquier pueblo hay historias similares ¿no? de, la, vamos por los pueblos presentando ciudades este documental y alguien levanta la mano en el público diciendo ¿en mi pueblo pasó esto? ¿eh? ¿sabéis qué pasó? no, no lo sabemos, ¿no? pero mucha gente, muchos historiadores que se dedican a eso y es también parte de nosotros hacernos esas preguntas y buscar esas soluciones Cuando estabais rodando ese documental, supongo que las historias de las personas mayores que vieron eh, la respuesta de lo que ocurrió, eso tuvo que ser muy emocionante para vosotros, ¿no? Eh, sí, sí. Descubrirlo justo detrás del ojo de la cámara. Sí, fue lo primero que hicimos cuando conocimos la historia sin saber nada más. Hablamos de gente que tenía 10 años, 8 años en, en aquel momento y que en estos momentos ahora han fallecido todos, ¿no? Entonces, hace 5 años nos lanzamos sin, sin saber nada más a hacer esas entrevistas para guardarlas, ¿no? Recuperar esa memoria que se podía perder en cualquier momento como ha sido. Y fue bastante impactante, ¿no? Como esa gente, con algo que les sucedió siendo unos niños, todavía recordaban con una, una carga muy importante. Y te hace preguntarte, ¿no? De decir, yo a mí, con mi abuelo esto no lo hablé, ¿no? Con, Mis familiares cercanos, la guerra, en casa no se trataba. ¿no? Y, y es una pena toda esta memoria que se ha perdido y que olé por la gente que, que se ha preocupado en recuperarla. Pero estamos hablando que la, el último trabajo es Picotazos. Picotazos contra el vidrio, contra, contra cristal, el cristal. Eh, este documental, vosotros volvéis de nuevo a las aulas. A los centros educativos, porque también tuvisteis el primero, hemos dicho que es cinco días de, de baile, Five Days to Dance. ¿Por qué volvéis a las aulas? ¿Por qué volvéis a los centros educativos? Pues viene un poquito por, por reflejo de, de este primer documental de Five Days to Dance. En, en el documental ha funcionado muy bien y nos llamaron de varios sitios para hacer charlas. Nosotros no somos educadores ni, ni somos uh -huh. expertos en danza, pero bueno, la película había estado ahí, había llegado. Y en una de estas charlas conocimos a César Bona, que es un importante profesor, maestro, que estuvo nominado a uno de los premios más importantes a nivel mundial de educación. Y bueno y vimos que había algo, que había un tema ahí, ¿no? que, que, que había despertado en, en mucha parte de, de la gente que conocíamos, del público, esa inquietud ¿no? por la educación, ¿no? decir que las cosas están mal, hay, hay muchas maneras de cambiarlo, pero coincidimos todos en que la educación no es vital y que estas generaciones que están... Ahora aprendiendo son las que dentro de unos años van a dirigir el mundo y hay que poner ahí todos los esfuerzos. ¿Y habéis acertado, pensáis vosotros que el dilema es precisamente el, el debate que se tiene que abrir ahora? ¿Esto es remover conciencias, formar a buenos eh, trabajadores o formar a buenas personas? Bueno, nosotros ya te digo que no aportamos nunca nada nuevo. Yeah. Simplemente nos sumamos a lo que creemos reflejar y ir en esa corriente y, y difundirla más. Eh, la revolución en la educación... Se habla de revolución cuando llevamos años y años y años y décadas ¿no? con profesores y maestros preocupados por esta revolución, por cambiar la pedagogía. ¿no? Nosotros simplemente cogemos esa voz, vemos esa inquietud y queremos llegarla, llevarla más, lo más lejos posible. ¿Y por qué picotazos contra el cristal? Bueno, es una metáfora que está dentro de la película, ¿no? que aparece en diversas secuencias. ...pájaros, pajaritos, ¿no?, libres... ...y hay una profesora que hace un comentario... ...prefiero no desvelarlo y... Yeah. ...pero habla sobre... ...tú puedes imaginar, ¿no?, sobre lo de... ...estar encerrado, estar fuera, compartir y, y conocer. ¿Cómo se ha hecho este documental? ¿Con qué, con qué medios habéis contado? Bueno, es, el documental es el más modesto que hemos hecho... ...en cuanto a presupuesto... ...es una producción de... ...Suica Films, que somos nosotros... punt Media... ...y con la aportación de la Generalitat, el IBC... Y arrancó hace, ya te digo, hace cinco años, conocimos a César, empezamos a, a grabar. La primera secuencia se grabó aquí en Elche, en el Candalix que es como arranca la película. Un pequeño prólogo ¿no? de unos niños de, de cuatro años ¿no? que se enfrentan a un día de clase y, y quieren imaginar cómo, cómo les gustaría que fuese su escuela. ¿no? Y, y bueno, con, con eso empezamos el recorrido del documental, y luego vas, vas acudiendo a mercado, vas buscando más financiación. ...y, y, y al, el resto del rodaje, ¿no? Fueron un año, casi un año y pico... ...de rodaje en Alcoy, en un instituto de Alcoy... ...donde hacemos el seguimiento de un centro... ...que se ha planteado este cambio... ...y, y se, se lanza a realizarlo. ¿De un aula solo? No, eh, eh, nos centramos en, en, en, en el centro... ...en lo que es en primaria... ...pero... ...en, en, en, en concreto en cuatro chavales, ¿no? Y en, y en sus profesores, pero... ...lo que buscamos, es muy difícil reflejar... ...en un centro durante un año esos cambios, entonces vamos acudiendo a otros centros de, de todo el Estado donde llevan muchos años con estos métodos, donde ya ves esos resultados, ¿no? entonces tenemos colegios de Cataluña de Galicia, de Madrid ¿y, cu y cuál es? Eh, ¿qué habéis aprendido? ¿aprendido? porque está el dilema vosotros pensáis que la educación hay que cambiarla eh, este documental de picoteazos contra el cristal ¿Puede avalar a, a los políticos, a nuestros representantes políticos, cuando reclaman un pacto sobre la educación? Sí, creo que sí. Eh, no solamente a los representantes políticos apoyan un poquito a la gente que está llevando a cabo esa, ese cambio... Y concienciar a, a los padres, a la familia, no solamente se educa en los colegios, hay una educación familiar, hay una educación social, y ahí formamos parte todos. ¿no? Si no nos concienciamos y apoyamos esas iniciativas, es difícil que esto se vea a cabo. Y, y los políticos están ahí, pero esos políticos los votamos nosotros, nosotros decidimos quién queremos que, nos, que maneje nuestros Claro, pero eh, por lo que veo es un año intenso de trabajo, vosotros habéis visto cómo funcionan las aulas y supongo que, que habrás podido ver que cuando la educación eh, se fomentan los valores funciona mejor que cualquier otra. Eh. Claro, claro. cuando nos salimos un poquito del sistema y eh, nos centramos un poquito más en las personas y no en los resultados de, de, un poco cuestionables ¿no? sobre las de notas, los exámenes, sobre los exámenes pues claro, claro que tiene resultados, ¿no? No, ¿no? no estamos... No hay una competición por, por quién saca más notas o, o valorar de esta manera. Eh, tú puedes tener muy buenas notas, pero después, ¿qué va a pasar, no? no? No es como hace... Un padre lo hizo en un documental, ¿no? Que cuando él era joven se le pedía un, unos estudios, un currículum para poder trabajar. Ahora sales con veintitantos largos, dos másters, y no encuentras trabajo, ¿no? Te hace falta... Y no sabes vivir, ¿no? Y este padre exigía esa manera de decir, yo creo que, es, que a mi hijo lo enseñen a vivir, ¿no? No solamente a estudiar. Parece un documental muy interesante. ¿Cómo es la distribución? ¿Cómo lo estáis difundiendo? ¿Cuál es...? Bueno, estuvo, ha estado en Barcelona, en Madrid. Estuvo en Caixa Forum y en, y en la Cineteca. En Valencia estuvo en cines comerciales. Aquí en Nice estuvo durante dos días. Funcionó muy bien. Estuvo repleta la sala los dos días y una una charla con, con el público muy, muy, muy animada. Esta semana está tres días en, en Alcoy, mañana pasado y el otro, y tenemos Sevilla, tenemos un, una posibilidad de ir. Y es una, ya te digo que es muy difícil ver un documental en pantalla grande, ¿no? Es, es difícil los documentales que llegan al cine, pero nuestra intención es que se comparta con el público en esas pantallas. ¿Y el género del documental es el mejor para explicar las historias? Eh, no. Por eso la pregunta es, ¿para cuándo el primer largometraje? No, no lo sé, estamos muy cómodos con el documental, porque no, nosotros venimos un poquito también de la tele, que nuestra materia prima es la realidad ¿no? y, y es más cómodo, pero también nos apasiona la, la ficción. Ahora estamos, Este año hemos producido dos películas de ficción y quizás el año que viene arranquemos con la nuestra, pero yo te digo que... Nos, nos apasiona el documental, es, es, es las facilidades que te da de conectar, de, de, de contar historias, de narrar, con esa facilidad, uh -huh. la, la ficción no lo tiene. En este último documental habéis empezado, has comentado, Candalix la primera eh, uh -huh. secuencia. Elche lo lleva siempre muy en, en tu forma de trabajar, ¿te gusta Elche como... Eh, Para... Sí, sí, yo viví para... en Valencia y me vine a vivir aquí porque, porque me, me gusta como, como lugar para ir Para inspirarte incluso. Y, bueno, también me da esas comodidades, ¿no? De, si tengo que grabar un colegio, tengo un colegio cerca, también en, en Experimento Estuca la secuencia final está grabada en Elche y participa la asociación de, de maquetistas de Elche. O sea, yo lo que puedo me lo traigo por aquí por, por esa comodidad, ¿no? Pero sí, Elche es, una, una, es un pueblo grande que digo yo, que aún tiene alguna carencia a nivel, sobre todo cultural, pero poco a poco yo creo que se está trabajando para, para que, que, que sea la ciudad de, que todos deseamos. De todos los reconocimientos que por el momento habéis obtenido, eh, ¿con cuál te quedas? Me... No, no lo sé, me quedo siempre con el, con el cariño de, de, de la gente que se queda en la sala y te, después de la charla y te dice pues esta película me ha llegado, me ha encantado. Yo creo que eso es el mayor reconocimiento que tenemos. Yo creo que todo el mundo que se dedica a esto, pero puede ser un pintor o un poeta o un pintor que, que, que, que te llegue así este reconocimiento de manera tan personal. Es muy bonito. ¿Os podéis presentar alguna vez a la ed alguna edición del Festival de Cine, independiente de Elche? Claro, sí, sí. Tenemos encantado. es el objetivo? No, bueno, no. El, el, el problema del festival es que yo creo que no, no, nuestros, nuestras películas son largos documentales, mm. entonces yo creo que están fuera de sección pero bueno, no descartamos hacer un corto documental porque también es un formato que nos gusta. Y sí, bueno, sí. y ficción, y un y ficción corto de también, ficción, sí, sí, los sí. cortometrajes, eh, buenas historias también. Claro, claro, por supuesto. Es lo, el buen guión. También, ¿quién es el guionista, Rafa Moles o, o tú? Hacemos los dos, los dos. Es un tándem de, de dirección-guión, También montamos nosotros... O sea, que os queda trabajo para rato, eh, porque después de picotazos contra el cristal, ¿qué historia es la que estáis ahora, o no se puede decir, sí, la que puede, estáis ahora decir. trabajando? Pues llevamos unos años trabajando en un documental, documental sobre un pequeño bar en el sur de Islandia. Islandia. Lo vamos a grabar al final del rodaje ya en, en dos semanas. ¿Y por qué os ha llamado la atención Islandia. Eh, pues es mira, un país es, que ahora está en crisis, ¿no? Desde... No, no, es un país que estuvo, vive en, en esa ola, en esa locura ¿no? de, de, <risa> del índex sube y baja. Pasó una, una crisis muy salvaje, pero igual de salvaje bajaron que, como, como subieron, ¿no? Uh -huh. Ahora están en otra burbuja. En aquel momento fue una burbuja inmobiliaria y de inversiones, y ahora hay una burbuja turística, ¿no? Y el documental aprovecha esta excusa para hablar de otras cosas, ¿no? Pero es. Eh, igual que nosotros conocimos ese bar que llegamos ahí como turistas ese bar ahora puede, puede no, ese bar va, va a desaparecer ¿no? ese café que es el alma de un pequeño pueblo de pescadores, va a pe desaparecer por esa presión turística ¿no? de, de, cada vez llegan más turistas que quieren eh, buscar lo auténtico, lo desconocido y este pequeño bar es el último reducto edificable dentro del puerto y van a construir un hotel y va a desaparecer ¿no? y con él las historias que se han contado ahí, las personas que se reúnen y, la, y el alma de ese pueblo. ¿no? Esa es la historia que queremos contar. Llevamos también tres años detrás de ella, hemos hecho ya dos, dos rodajes y, y este enero pensamos acabarlo y que esté lista para septiembre. Pues entonces hablaremos cuando veamos. Es un documental, sí, documental ¿no? Sí, un documental también. Sobre esa burbuja turística de Islandia. Uh -huh. Bueno saberlo. Muchas gracias, Pepe Andreu, y enhorabuena por todos los trabajos. Gracias a vosotros.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 ...cuando faltan siete, tres minutos concretamente... ...para llegar a, a las once en punto de la mañana... ...y tenemos casi diez grados de temperatura... ...vamos a poner el punto final a nuestro programa... ...la glorieta de este martes siete de enero... ...donde hemos tenido tertulia política... ...con los representantes de los grupos municipales... ...de Compromís y Partido Popular... ...también hemos tenido a las portavoces de la plataforma... ...en defensa del sistema público de las pensiones... ...y hemos terminado el programa después de la ronda de noticias... ...con el joven cineasta de Elche, Pepe Andreu... ...que nos ha contado el trabajo del último documental... ...Picotazos contra el cristal... ...que se presentó en Elche el pasado mes de noviembre... ...y que supone una historia sobre la transformación... ...en las escuelas de este país... ...y también nos ha avanzado su próximo proyecto... ...un documental sobre la burbuja turística... ...que se está sufriendo en estos momentos en Islandia... Pues así terminamos el programa de La Glorieta y en cuestión de minutos vendrá nuestra compañera Rosa Lucas para estar con ustedes las próximas dos horas para estar en su programa Entre Amigos. Y nosotros nos despedimos con música. Terminamos recordando en su efemérides a, otra can a una cantante que se apagó un 7 de enero. Es Franz Gall, icono de la Francia Yeye. Con ella les decimos adiós. Que pasen un buen día. mon cœur est gravé dans mes chansons poupée de cire poupée de sang Si je m'aime suis je, -je pure qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bon poupée de cire poupée de sang Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir je suis partout à la fois brisée en mille éclats de voix Autour de moi j'entends rire Les poupées de chiffon Celles qui dansent sur mes chansons Poupées de cire, poupées de son Elles se laissent séduire Pour un oui, pour un non L'amour n'est pas que dans les chansons Poupées de cire, fait de 200 Dans lequel chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisée en mille éclats de voix Seule parfois je soupire, Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître des garçons Je ne suis qu'une poupée de cire Qu'une poupée de son Sous le soleil de mes cheveux blancs poupée de cire poupée de sang Mais un jour je vivrai mes chansons poupée de cire poupée de sang Sans craindre la chaleur des garçons poupée de cire poupée de sang